su momento venía desde el Borbollón, hoy desde prisión domiciliaria. La escuchamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lola? Buen día, Gaby. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Un, un placer escucharte. Igualmente, Gaby. Y agradeciendo siempre el espacio para poder eh, exponer este tema que insisto y voy a seguir insistiendo que del que tiene que hablarse. No importa si no coincidimos en el final pero, pero sí es un tema del que debe hablarse Ya eh, exponer, saber de qué se trata Destapar un poco esta cuestión como que tan mistificada Que en realidad no tiene nada de místico uh -huh. Es absolutamente real Y que debe, debe, debe, debe destaparse Debe destaparse, debe decirse Yo, eh, si me dejas introducir una cuestión... Sí, claro. sabes qué? Estaba pensando en lo que pasó... Lamento no saber el nombre exactamente, no lo tengo presente... ...del chico que, que estaba con, con la condicional... ...en el momento de su condicional y mató a este señor en Maipú. Uh -huh. eh, es, es, digamos que digamos, fue muy como cuestionada la cuestión, la medida y qué sé yo... ...pero en realidad lo que hizo el juez de ejecución... ...fue dar cumplimiento a nada más lo que corresponde a la ley... ...es decir, este chico ya había cumplido una parte de su condena... ...y le correspondía la, la, la salida condicional, ¿no? Pero yo eh, lo que quiero dejar en claro... ...yo no voy a juzgar por qué o, o que se, nada, nada de eso... Sino que ...lo que quiero decir es que eso deja de manifiesto una vez más... ...lo que siempre hablamos, o sea, es eh, inconducente la cárcel en sí misma... ...porque vas a ver a las personas una y otra vez en lo mismo digamos que tiene debe haber muchas lecturas de lo, de, de lo que, de, de este hecho debe tener muchas lecturas. La mía, de, una de las partes de la mía es, primero que muestra eh, el nivel de reincidencia por varios factores, digamos, pero yo imagino a esa persona que su vida antes tiene que haber sido como el que roba, como una, digamos, algo lo condujo hasta ahí, no sé qué, algo lo condujo hasta ahí reincide una y otra vez, sale, y de, además de lo que le toca vivir, se encuentra con ese antecedente. Es decir, tuvo la oportunidad, entre comillas, de haber podido cambiar eh, su historia. Digamos, el Estado hubiera podido estar presente de alguna forma para que eso no hubiera sucedido y vuelve otra vez, una y otra y otra vez, a pasar lo mismo. Digamos que la cuestión pasó a mayores y ya hubo una muerte de por medio, pero digamos que a diario cada vez que sale una persona que que tiene que va a cargar con ese ese estigma de, de tener ese antecedente y que sale si va sin ninguna preparación para nada que no no fue no tuvo la oportunidad dentro de de haberse capacitado no sale sin ningún elemento qué posibilidades tiene de no reincidir ninguna honestamente ninguna. O sea que, eh, eh, digamos, todos juzgan el tema, pero le corresponde, tarde o temprano las condenas se cumplen, va a salir y el tema es, sale sin ninguna preparación, sale a lo mismo. O sea, es, es doloroso y calculo que a la persona que le toca vivir el otro lado de esta cuestión, es decir, el, el, la persona que deuda de esta cuestión debe condenarlo de por vida, pero... y el resto, o sea... ¿Qué va a pasar con todas las personas que salgan y que se van a encontrar en la misma situación? ¿No sería momento de hablar de este tema de la cárcel y decir, bueno, o nos vamos por perdido? Porque sería lo mismo tirar una bomba. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí. Si, si no se actúa, sería lo mismo. o sea, Porque en realidad va a salir la persona, ese hombre, que fue condenado, que cumplió ocho años de ahí adentro. Que no, eh, tuvo de, de que, que no hubo ninguna preparación, que el, el Estado no fue capaz de concebir una cuestión preparada para que ese hombre salga con alguna capacitación, con alguna herramienta eh, para de, tener una salida efectiva para hacer algo de su futuro. Ese hombre va a salir y va a ser exactamente, probablemente lo mismo, porque se va a encontrar con, o sea, habrá encontrado con otra persona que estaba en lo mismo. O sea, es una, una rueda, un círculo... Que, que es muy difícil de romper. Es lo único que el tema de, de, de las drogas o sea, es una cuestión que hay que plantearse eh, urgentemente para encontrar soluciones, que debe, debe plantearse como algo realmente que urge y de primera necesidad de la sociedad. No sirve seguir construyendo cárceles, porque esas cuestiones son como, como tapar bache. Vamos a seguir construyendo cárceles. Entonces, todas las personas que cometen la todas van a ir allá adentro, ¿no es cierto? Entonces, sí. de 3.000, de 1.000 que fueron en el año 2000, 1.000 personas que, 1.000 reos, reos, digamos, personas privadas de libertad en el 2000, se transformaron en 5.000 en el 2019 y probablemente en otros miles más dentro de dos años. Entonces, se siguen construyendo cárceles y no se va a la solución del problema base. O sea, aquí la cuestión evidentemente pasa por una cuestión económica, por una crisis. También pasa por una cuestión de educación que no llega hasta donde debe llegar también. Pero ya que está ahí, ahí ese es un lugar en donde se puede hacer algo. Uh -huh. Porque cuentan con todo el tiempo del mundo. y Exacto. Es una, una medida distractiva maravillosa para el que está ahí poder capacitarte y decir... Esta es, es una perspectiva posible de tu futuro, ¿me entendés? No está todo perdido, ¿no? Aquí, puede, aquí se puede, también podrías crecer interiormente, exteriormente, capacitarte, crear una herramienta futura. Y no continuar invirtiendo en edificios, que es como dar por perdido todo, ¿me entendés? Es como sigamos tapando. La delincuencia se incrementa, pero no es porque... La, la gente de un día para otro decide delinquir y arruinarse la vida. Hay factores, múltiples factores seguramente que, eh, no sé si empujan, pero te llevan hasta esa situación. El tema es, bueno, ya que se está ahí, hagamos algo ahí. ¿Qué importa si la cárcel es más o menos confortable? En realidad lo que serviría ahí es lo que, es, es lo que se pueden llegar a transformar las personas en algo posible, positivo. En una, en una medida real ¿no? en, en empujarte a lo mismo, dolorosamente a lo mismo porque en realidad nadie eh, se cuestiona eh, normalmente por qué esa persona sigue delinquiendo o sea, es como lo dan como una causa perdida bueno, nacieron así, son así no, no es, es, es todas las puertas cerradas desde adentro para afuera, todas las puertas cerradas Es como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Puedo ir a, a una empresa que me contraten? Así como, hombre, tengo que cumplir. A ver, ¿puedo ir a una empresa y me que me contraten? No, no me van a creer que yo... No, no, no hay ninguna empresa dispuesta, o, o a lo mejor si la hay, no hay ninguna que tenga la forma de llegar, porque tampoco hay un, hay un cupo, ¿me entendemos? Pues también mm -hmm. sería posible. Hay, hay privados que a lo mejor se quieren involucrar en esta tarea de decir, bueno, yo le doy un cupo laboral a esta persona que salga desde ahí como, no sé, mecánico, herrero, carpintero, como lo que fuera, así fuera de guardia. Pero yo le doy esa oportunidad. Pero tampoco hay medidas del Estado tomadas para eso, ¿me entendés? Eh, o sea, están todas las puertas cerradas. Esa persona sale y que se cuide, y que haga las cosas bien. ¿Y con qué herramientas? ¿Me entendés? O sea, ¿con qué herramienta? No es responsabilidad de nadie en particular y de todos en general, porque en realidad eso debiera exigirse también. El que yo puedo decir que quiero más medidas de seguridad. ¿Y qué quiero decir con más medidas de seguridad? Que a cualquier chico lo levanten de la esquina porque sí. Que cualquiera tenga que estar condenado por cualquier, digamos, por la menor causa a cinco, seis años que, que se encierre, que lo encierren ahí. ¿Y para qué? para que salga y vuelva y, y todavía más lleno de resentimiento porque esa cuestión también te llena de resentimiento hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que pase así a nivel emocional pero la respuesta a esa cuestión también puede ser esa impotencia se puede transformar en resentimiento entonces en vez de de, de, de esta situación de paria social incorporado a la sociedad ese planes de desde que se hable y se diga bueno, esto también forma parte de la sociedad por lo tanto también debe, tiene que haber un plan para que esto mejore no seguir incrementando en metros cúbicos en metros cubiertos, cubiertos. No, sí. sino que en, en personas ya dejar ese descarte parioso y empezar a hablar de personas sí. y, no, y digamos hacer lectura también de eso la reincidencia, esa, digamos se debiera también hacer una lectura de la reincidencia ¿Por qué se reincide? ¿No sufriste lo suficiente ahí adentro? Sí, sí se sufre mucho. Pero las puertas cerradas es otra forma de sufrimiento también. Lola, y, y en esto, esto que hablabas del descarte, ¿no? Pensaba, digo, ¿y, y, y cómo, eh, cómo se piensa desde este sistema además y de estas formas a las personas, ¿no? Como esta imposibilidad de transformarse, esta imposibilidad de cambiar, ¿no? Entonces te guardamos acá adentro. Exacto. Y afuera también. Y afuera. Ah, Gaby, afuera también, porque digamos, mira, no es una, una cuestión de percepción. Uh -huh. Si yo voy ahora, en este, supongamos que yo no tuviera domiciliaria, que yo ya tuviera mi condicional. Sí. Es decir que yo estoy firmando mes a mes hasta el término de mi condena, ¿no es cierto? Uh -huh. Ya es la primera vez que delinquí, por lo tanto tengo derecho a ese beneficio. Entonces yo, yo soy libre, entre comillas, podría acceder a un empleo blanqueado. Entonces yo voy a un supermercado. Es todo perfecto, te está bien, todo nivel de estudio y demás. Y el papel de antecedente, ah, ¿me van a tomar? No me van a tomar. ¿Me entendés? Y yo, yo como mujer puedo ir y trabajar por hora No sé, capaz que ahí puedo llegar a mentir siempre ¿sí? es que me piden papel de antecedente. Claro. Ahora, un chico no, un uh -huh. hombre no. Todas las obras ahora requieren el tema del seguro. Si trabajan en un barrio privado... A cada uno, de, al encargado de la obra, le van a pedir por cada uno el papel de antecedente y demás. O sea, es todo una serie de requerimientos que te aísla. Te aísla, ¿me entendés? Entonces ya no se trata de una cuestión de percepción. Es real. Uh -huh. Es real, ¿me entendés? Entonces, primero, digamos, eso de descartar, <coughs> de aislarlo, de separarlo de la sociedad en una cárcel pensando que eso de alguna forma lo va a transformar. Mentira. Y después, ya fuera es peor aún y, yo, y digamos siempre he pensado desde el lado de, de la sociedad actual ojalá que esto cambie y que digamos que las percepciones cambien porque tanto un hombre o una mujer jefe de familia tiene que responder lo mismo o sea no importa si soy mujer si yo respondo por mis hijos tengo que digamos acceder de la misma forma que accede un hombre uh -huh. pero hay una cuestión también ya establecida que es la del patriarcado la del hombre respondiendo por su familia uh -huh eso duplica todavía el problema o lo potencia, ¿me entendés? Entonces es, esa cuestión de descarte de parias, pero realmente parece una sociedad dividida en, en, en, no sé, en castas. Y este último esta última parte de los parias, realmente, yo creo que de la forma en la que actualmente está visto, no podríamos ni ni siquiera limpiar la la cacona que es lo que hacen los parias. Entonces eh, es una cuestión que debiera hablarse que debería decirse, bueno este nivel de reincidencia, ¿a qué obedece? ¿qué está pasando allá adentro o qué está pasando con, individualmente con estas personas que incurren una y otra y otra vez? bueno, algo está pasando ¿ya? Es, es, digamos es, es, es, la, es como una negación completa de la cuestión de no poder reinsertarte socialmente Es como que ya te ubicaste dentro de otro grupo porque no encontraste respuesta, porque no te encontraste ninguna puerta. Por pues eso que te digo, o sea, hay personas como vos, por ejemplo. Vos sos una persona que no tiene absolutamente nada que ver con el cuestión carcelaria y demás porque yo estoy involucrada. Yo lo viví, por lo tanto, tengo que, digamos, sufrí un, un golpe en primera persona. Pero sí. en cambio vos, por ejemplo, que sos una persona que sentís empatía por esta cuestión porque la sentís dentro de la sociedad, por las razones que fueran, pero estás involucrada. Como vos, también hay empresarios, hay gente que quisiera dar lugar, pero tampoco se encuentra, no hay dentro del Estado algo que diga, bueno, para toda aquella persona, voluntaria o a lo mejor no tan voluntariamente, un cupo laboral para las personas uh -huh. que estén en situación de condicionar o que estén en situación de recién salido de la casa, de plenamente libre. ¿Me entendés? Bueno, y en ese sentido, Lola, eh, no queda absolutamente nada para las elecciones provinciales y podemos decir que ningún candidato ni ninguna candidata a, al rol que fuera habló de las personas privadas de libertad. No, no, no se habla, de eso no se habla, eso parece un título de película, pero de eso no se habla, realmente, de esto, de esto no se habla. Por, por yo, yo, mira, yo, inclusive hasta familiarmente, uno puede no coincidir no coincidir en este tema, ¿no es cierto? Pero lo, hablemoslo. Hablemos, o sea, vos, da, de, vos Hay personas que sienten que está todo perdido en una persona que delinquió. ¿Que ¿Me entendés? Es como que ya está. Listo. Yo siento todo lo contrario. Que una y más cuando pienso en personas jóvenes. Yo conviví con chicas de 18 años, recién mayores de edad. Yo, ¿Cómo vas a dar todo por perdido a una chica de 18 años? Dios mío. Eh, no tiene sentido, ¿me entendés? Alentemos al suicidio, entonces no tiene sentido pensar que una persona, a la edad que fuera, eh, eh, está perdida, no tiene sentido. Pero por eso te digo, podemos no coincidir, pero tenemos que hablarlo, porque eso existe. Entonces eh, no es es un tema tan urticante, tan tan urticante que no se habla, ¿me eh, Inclusive de la forma eh, de, de, digamos que ...desde el periodismo... ...de que el que llega más... A, ...a la gente, es decir, el que tiene más audiencia... ...no se toca... ...y cuando uh -huh. se toca, se toca desde la perspectiva... ...de lo indeseable... ...¿me entendés? Entonces, de, de, no hay un solo ámbito... ...así a nivel... Eh, ...muy, muy masificante... ...muy, muy que llegue... Y que, ...del que se hable... ...porque es un... Yo, de, ...debe ser, porque es un tema horticante Y también por esa cuestión de, de percepciones, ¿me entendés? Ahora, yo creo que puede llegar a cambiar, sí. Yo, ¿Y sabes por qué, Gaby? Eso te lo, te lo, es algo que quisiera comentar. Yo soy de la generación, yo nací en la generación del eh, delito pasional, ¿me entendés? Del crimen pasional. Uh -huh. Y ahora hablamos de femicidio, ¿me entendés? O sea, que los grandes paradigmas se pueden dar vueltas, sí, uh -huh. Y no hace falta que seamos tan evolucionados porque hay mucha gente que usa términos absolutamente peyorizantes, pero eh, tiene que comerse, que ahora hay femicidio, <risa> ¿me entendés? Sí. Entonces, eh, eh, todos esos grandes paradigmas, si se destapa la, si se habla, se habla aunque sea recurrentemente una y otra y otra y otra vez eh, se, eh, va a pasar algo ¿me entendés? Y termina pasando y tiene que pasar algo No puede ser que Miles de personas estén ahí como pudriéndose en una olla a presión, permanentemente a punto de reventar, eh, sin que nadie los considere. Hay delitos que son gravísimos, hay delitos que atentan contra la persona desde un lugar que no tiene vuelta, pero existe. ¿Me entendés? Desgraciadamente, eso existe. Algo está pasando, algo debe hacerse, tiene que construirse hasta por la sociedad. Si la gente supiera lo que se gasta en la nada misma, eso también debiera decirse. ¿De qué sirven todos estos millones si no, si no son conducentes? ¿Me entendés? Eso, por más que duela, por más que pese, por más que sea un tema absolutamente urticante, hay que tocarlo. Seguro. Seguro que sí. Lola... Eh, vamos a seguir seguramente reflexionando todos los miércoles al respecto y esperemos accionando. Te llegan dos mensajes. Mira, uno que dice qué importante y cuánta claridad en lo que decís, Lola. Te mandan abrazos, Nico que te está escuchando y también eh, Gaby Jiménez que te manda un corazón que dice Lola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fundamental. Eh, Poder seguir teniendo tu voz eh, y poder seguir eh, escuchando y, y poder seguir accionando. No solamente interpelándonos, sino ver qué hacemos. Claro. Exactamente. ¿Qué vamos que, a hacer? Que las personas que tienen que accionar acciones, ¿sí? Y que, ¿sí, no? Que se haga. Que se haga y no desde la comodidad de un escritorio. ¡Qué uh -huh. lejano que es! ¡Qué lejano! ¿Te puedo contar algo, Gaby, chiquito? Sí. Mira, una vez eh, escuché a un señor chofer de micro, él decía que los recorridos los arman desde la comodidad de un escritorio. Decía que tiene que ver, que sabe el que está escrito, el que planifica de un sector a otro, ¿no? O sea, ¿sabes qué quiero decir? Que es lo mismo en todos los ámbitos, que hay que vivirlo. Que realmente tiene que saberse que es difícil decir, bueno, le hace falta esto, no, no, no, no. Hay que vivirlo, hay que saber, hay que estar adentro, hay que verlo una, una eh, asistente social, una trabajadora social, perdón, una psicóloga, alguien que trabaje desde adentro, que, que sabe exactamente qué está pasando en el diario, va a saber qué respuesta, qué, qué necesita, qué se precisa, ¿me entendés? Pero no desde la comodidad de una planificación de gobierno así eh, a distancia, eh, lejos de la situación, ¿me entendés? Hay que vivirlo desde las cárceles. ¿Me entendés? Es como, ¿qué sabe mejor de la calle que un chofer de micro? ¿Me claro, entiendes lo que te quiero decir? Claro, totalmente. Hay que, no hay que hablar de, de oído, no hay que cantar uh -huh. de oído, hay que, hay que cantar así, leyendo una buena una partitura. <risas> Lola, te mandamos un abrazo.